Meditación es la flor, compasión es la fragancia. Así es como sucede exactamente. La flor florece y la fragancia se expande a los vientos en todas direcciones para ser llevada hasta los mismos confines de la Tierra. El asunto básico es el florecimiento de la flor. también lleva en su interior un potencial para el florecimiento. Hasta que, y a menos que el ser interior de un hombre florezca, no es posible la fragancia de la compasión. La compasión no puede practicarse, no es una disciplina. No puedes manipularla, está más allá de ti. Meditas y de repente un día te haces consciente de un nuevo fenómeno completamente desconocido. Desde tu ser la compasión fluye hacia toda la existencia. Sin dirección. Sin rumbo fijo. Sin lugar a dónde ir. Ni dónde quedarse. Simplemente siendo. Moviéndose hasta los últimos confines de la Tierra. Meditación, la energía se queda en pasión. Con meditación esa misma energía se convierte en compasión. La pasión y la compasión no son dos energías, son una y la misma energía. Una vez que pasa a través de la meditación, se transforma, se transfigura, se vuelve cualitativamente diferente. La pasión va hacia abajo. La compasión va hacia arriba. La pasión va a través del deseo. La compasión va a través de de la ausencia del deseo. es una ocupación para que olvides las miserias La compasión es una celebración La compasión es un baile de consecución, de realización. Estás tan realizada, tan pleno, que puedes compartir. Ahora no queda nada. Has realizado el destino que llevabas en tu interior durante milenios. Como una potencialidad para florecer. Como un capullo. Ahora has florecido y estás bailando. Lo has alcanzado. Estás realizado. No te queda nada más que alcanzar ningún lugar donde ir. No hay nada que hacer. ¿Qué le sucederá ahora a la energía? Comienzas a compartir. Esa misma energía que estaba yendo a través de oscuras capas de pasión Ahora va hacia arriba Como rayos de luz Sin contaminar con ningún deseo Sin contaminar con ningún condicionamiento Sin ser corrompida por ninguna motivación Por eso lo llamo Fragancia La flor es limitada, pero la fragancia no, nunca. La flor tiene limitaciones, está arraigada en un lugar en cautiverio, pero la fragancia no está presa, simplemente va, viene, cabalga en los vientos, sin amarras en la tierra. Meditación es la flor. Compasión es la fragancia. La flor tiene raíces. Existe en ti. Una vez que ha sucedido, la compasión no está arraigada. Simplemente se mueve y sigue moviéndose. ha desaparecido pero no su compasión la flor morirá más pronto o más tarde es parte de esta tierra y el polvo volverá al polvo pero la fragancia ha sido liberada y permanecerá para siempre Judas se ha ido, Jesús se ha ido, pero nunca su fragancia. está limitada a la flor. Viene de la flor, pero no es la flor. Llega a través de la flor. La flor es simplemente un canal, pero viene realmente del más allá. No puede llegar sin la flor. La flor es una etapa necesaria, pero no pertenece a la flor. Una vez que la flor ha florecido, se libera la compasión.